Mi nombre es Carmen, soy docente y yo paro por la injusticia social, por los despidos en favor y en solidaridad a tantos compañeros que han quedado sin casa, sin trabajo, que no están pudiendo pagar las cuentas, que los servicios han subido hasta un 500% en todo el país. Hola, mi nombre es Javier, soy camionero, soy de Buenos Aires, Lanús, y yo paro por el tarifazo, por los despidos y por este gobierno nefasto. Luciano. Yo estoy de acuerdo con el paro, me parece que el paro es la principal herramienta de lucha que tienen los trabajadores y el mejor modo de demostrar que un país no anda si los laburantes no, no están bien y entonces frenar todo un país y hacer un paro nacional es una, una demostración de fuerza y una demostración de cuán necesarios son los laburantes y por qué es central que, que se piense en ellos y en ellas. Mi nombre es Patricia Mancilla, trabajo en el Parque Nacional Anim, pertenezco a la Asociación Trabajadores del Estado, ATE. Paro porque con las políticas socioeconómicas de este gobierno nacional, las clases trabajadoras nos empobrecemos cada día más, porque luchamos por la estabilidad laboral de todos los compañeros que hoy tienen más de 10 años de contratos precarizados, porque todos los trabajadores, tanto del sector público como privado, necesitamos un aumento de salario, acorde al aumento de la canasta familiar y porque acompaño el reclamo de los compañeros docentes y la defensa de la escuela pública Hola, me llamo Fernando y hago paro porque estoy en contra de este tipo de política que nos quita dignidad a los trabajadores que nos impide darle un plato de comida a nuestros hijos y tener una buena educación que es fundamental para el desarrollo FARCO Foro Argentino de Radios Comunitarias